final de esto que es uno contra uno radio eh, y vamos a hablar con Sebastián González. La verdad queremos entender un poco lo que pasó. Sabemos que ganó San Martín, ¿eh? Estamos informados, lo seguimos, sabemos que tuvo un primer tiempo que no fue bueno, que tuvo un segundo que fue muy bueno, eh, en ataque sobre todo y en defensa, pero que nos explique él cómo pudo haber pasado lo que pasó. ¿Cómo te va, Seba? Buen día, ¿qué decir Hola, Fabián, buen día, ¿cómo estamos? Sí, difícil o hay que dividirlo en varios en varios momentos lo que pasó ayer. Yo creo que en un principio eh, a nosotros nos superó Quilmes, pero enormemente eh, o sea, por un muy buen juego de Quilmes y que nosotros eso nos frustró, no teníamos la atención necesaria, empezamos a descreer de las de las reglas que habíamos planteado defensivamente. ...y Quilmes jugó bárbaro, eh, pero bárbaro, o sea, bárbaro y con, con cosas que sabíamos que hacía Quilmes... ...porque fue eh, la fidelidad de lo que hacen ellos y de los momentos mejores de Quilmes en la temporada... ...con tiros abiertos, buscando el aro rápido, eh, atacando y teniendo buenos tiradores... Eh, ...siendo agresivo en los primeros segundos y buscando ventaja rápida Y, y no podíamos controlarlo, y nos frustró mucho, defendieron bien ellos, eh, sobre todo en nuestro pick and roll, y, y bueno, llevó a un 37 puntos en el primer cuarto cuando sabíamos que para intentar estar en juego teníamos que hacerlo, bajar los 20 puntos, ¿no? Y nos metieron 37 en un cuarto, 37 a 10, y, y la verdad fue, fue todo. Yo creo que nosotros nos frustramos como mal, pero también creo que lo de Quilmes fue muy bueno y con el planteamiento de su entrenador, no eh, me parece muy eh, lo que ellos propone y que salió bien, ¿no? eh, después el segundo cuarto ya bajamos un poquito y, y fue 19-19 y ya era diferente también, ellos eh, no tuvieron la efectividad de buenos tiros que tuvieron en el primer eh, cuarto y... Eh, y después la tendencia en el tercer cuarto empezó algunas cosas bien mal y después eh, empezó nuestra defensa a, a atacarlos mucho a ser más agresivo a poder salir y, y nos encontramos eh, con buenos tiros externos nosotros llegando de contraataque que también es lo que nos guste es como que Pasó el dominio nosotros en los últimos 15 minutos y de ahí, bueno, eh, la verdad eh, hicimos lo, lo que nos gusta y terminó un juego que, que parecía imposible, que yo le decía no me importa el resultado, pero tenemos que dominar el juego en cuestiones que nos hacen bien porque si no ellos están jugando a lo que quieren y cuando, era la única forma de poder llegar a darlo vuelta y, y lo hicimos bien esos 15 y 16 minutos después A partir del, del segundo cuarto no entonces se dio y con un final que podría haber sido para cualquiera quedó para para nosotros digo increíble por el trámite no porque uno lo, lo iba siguiendo a través del streaming y, y a ratos y este y veía que bueno la verdad entrado en tercer cuarto y más allá de que la tendencia ya había había cambiado en cuanto al trámite del juego la diferencia en el número en el número sí. todavía era más chica, pero era grande, ¿no?, 20 puntos en un momento, y vos decís, ya está, o sea... Sí, 30 puntos faltando 14 minutos eh. Claro, ahí está, eh, hoy en el básquetbol moderno, todo ese tipo de diferencias se eh, pueden recortar, ¿verdad?, Y más con el estilo nuestro y el estilo de Quilmes, de, de audacia y de, de, de buscar, de tomar riesgos constantes, ¿no? Y, y bueno, cuando lo pudimos hacer, lo sacamos, pero eh, me parece que la clave también en poder hacer estas cosas marca, deja, como que nosotros sabíamos que estábamos jugando mal, sabíamos que Quilmes estaba jugando muy bien y nos dominaba en todo sentido, ¿no? Pero... De ningún lado se buscó culpables, no se buscaron excusas y buscamos soluciones tuvimos pensando que buscando soluciones podíamos llegar y nos demostramos eso, ¿no? porque eh, sabíamos que estábamos haciendo un buen juego, pero no sabíamos que era para perder por 30 puntos, digamos, porque eso estaba muy bien ¿eh? es la, la, la verdad de, de, de esto también que el otro equipo juegue y si lo hace como hizo Quilmes a nosotros y a cualquiera le va a costar Eh, ganar eh, como lo hizo en ese primer tiempo que fue espectacular para ellos ¿no? y, y el equipo seguía en eso en esa dinámica de, de buscar de, de mostrar confianza en algunos jugadores alentando constantemente y estando y estando todos juntos buscando cuál podía ser el hilo que nos llevara al dominio del juego ya o sea, como te digo por ahí no buscábamos ni, ni la victoria sino el dominio y, y eso nos terminó dando eh, eh, la victoria no chicos. Eh, Seba, ¿qué te pareció la tarea de Mainoldi, de Coco, en la selección? Y bueno, como viste el regreso de Fagiano? Eh, muy contento, ese segundo partido lo vimos en la ruta, yo estábamos viajando a, a Mar del Plata, eh, y bueno, me, me pareció bueno, abrió el juego, él es un jugador muy inteligente, yo digo que eh, para estos jugadores eh, pocos entrenamientos que va a tener la selección ese tipo de jugadores que van la cancha que decide bien, que no se mete en riesgos, pasa a ser importante, ¿no? porque dentro de lo que hace él eh, ayuda al colectivo muchísimo eh, en los dos lados, ¿no? y por ahí, sin ser el, el que toma las decisiones, colabora con, con los jugadores que tienen que generar más juegos y me parece que en eso se, se adapta rápido a cualquier idea Eh, coco y, y me parece que en este en esta forma de jugarse es importante no así que muy contento estábamos con el equipo viendo y, y festejamos juntos vimos el tercer cuarto para colmo que fue cuando abrió sus triples eh, el partido del todo y con la vuelta de lucas bien va siendo progresiva yo creo que ha trabajado como lo que terminó siendo en el super 20 o un MVP porque trabajó muchísimo para estar Y no sentir en lo físico esta, este regreso continuamente estuvo muy enfocado muy muy bien y ahora bueno eh, ya los últimos dos juegos ha, ha manejado eh, naturalmente como lo venía haciendo en el Super 20 así que muy contento y sabiendo lo, lo que nos da Lucas de los dos lados de la cancha es muy importante y, y bueno también bajarle un poco los minutos a johnny que 13 eh, que venía jugando 30 y lo hizo muy bien me parece también que es lo que lleva a san martín a ser un eh, nos tiene que llevar a ser un equipo más intenso más tiempo que era nuestra propuesta inicial pero bueno con algunas bajas en este inicio de dos milcio eso fuimos modificando un poco y ahora tenemos que, que buscar esa esa fortaleza nuestra que queremos imponernos Eva, eh, te mandamos un saludo grande queríamos estar preguntarte qué había pasado, creo que ya nos queda un minutito para terminar el programa creo que San Martín ha dado dos muestras de, de carácter importante este año, no después de haber quedado más o sea, mala semana que tuvo en la Liga Sudamerica, Sudamericana donde quedó eliminado, después tuvo un buen Super 20, gana el, el Final Four de, del primer torneo de esta temporada y ahora con este esta remontada de más de 30 puntos frente a aquí, me parece que son pequeñas señales eh, de un equipo que muestra, aparte de buen juego carácter como para revertir situaciones adversas ¿eh? Sí, carácter y compromiso y eso siempre alimenta a seguir y bueno, yo creo que no, nos demostramos eso porque eh, la estamos pasando mal y, y terminamos bien ¿no? Abrazo enorme, lleva gracias ¿eh? Abrazo, nos vemos, chau chau Bueno muchachos, nos vamos, sí. no queda más tiempo, eh, que llegues bien a Córdoba, saludo a Marcela y nos estamos reencontrando mañana. Dale, hicimos un lindo programa, ya se viene Tarafa. ¿no?